¡Atención! Detengan todo, porque si la pierdes estarás en verdaderos problemas. ¿Qué es? ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo incrementarla? Hoy es el episodio número 8: motivación. Quédate con nosotros que ya comenzamos. Bienvenidos a Condicionamiento Animal.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 ¿Cómo les ha ido, mis queridos trainers? Estamos de regreso con un tema interesante. Únicamente quiero comentarles a aquellos que nos escuchan por primera vez que esto es un podcast totalmente gratis, que pueden descargarlo para escucharlo donde, cómo y con quien ustedes quieran. Solo tienen que seguirnos en Spotify, Amazon Music o Google Podcast. Lo cual también es de forma gratuita, o también en nuestra página, que te vamos a dejar el link en la descripción de este, de este episodio. Recuerda que subimos capítulos nuevos cada domingo después del mediodía. Nuestra intención es compartir con la comunidad y en nuestro círculo social las buenas prácticas de condicionamiento animal para que juntos podamos brindarles un entorno enriquecedor y positivo a nuestros ejemplares para que tengamos. Eh, pues, sesiones interesantes, motivantes,、eh, prácticas, ideales, en las cuales los ejemplares, pues, se la pasen de forma increíble con nosotros. Así que, empecemos nuestro tema. Súper interesante, motivación. Motivación. Eso que podemos perder en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que recuperarlo puede ser un verdadero dolor de cabeza. Me encantó esta frase que me encontré esta semana de Steve Jobs, que dice: La innovación distingue al líder del seguidor. La innovación distingue al líder del seguidor. Recuerda esta frase. s u p e r interesante de Steve Jobs. Y bueno, si nunca te has encontrado en la encrucijada de y ahora cómo le hago para recuperar el interés o motivación en mi alumno, déjame decirte que o no has estado trabajando y practicando lo suficiente o eres un verdadero prodigio del entrenamiento. Estás en nivel Dios, eres el Messi del entrenamiento. Porque absolutamente todos los que nos encontramos en esta carrera, en algún momento nos hemos visto estancados, frenados y sin tener la más pálida idea de hacia dónde o cómo revertir el bajo estado anímico de algún ejemplar, por cuáles sean las razones o motivos de haber caído en ese bache. La motivación es un elemento verdaderamente importante y trascendental en todo proceso de entrenamiento y manejo. Ya que de perderla nos podemos encontrar en serios problemas porque no habrá poder humano que saque de ese estado mental a un individuo que la perdió. Hay individuos que no solo dejan de responder a los llamados, comandos e intentos de engancharlos a participar, sino lo que es peor, pueden llegar a perder el apetito por completo, con lo cual nos quedamos sin el anclaje principal que es el refuerzo primario. Recuerda que el refuerzo primario es el fundamento en la metodología del condicionamiento operante. Si ya tenemos algo de experiencia y hemos establecido el refuerzo secundario en el momento apropiado, pues podemos echar mano de ese recurso. Pero en este episodio vamos a hablar simplemente de cómo recuperar la motivación. Siendo fiel a exponer las cosas de la manera más clara y sencilla posible, s diremos que la motivación. Es el estado interno que conduce a un organismo a realizar una acción. Así de simple, damas y caballeros. Y de ahí deriva la complejidad de recuperarla una vez que disminuye o se pierde. Al ser algo que se produce desde el interior del ser, existen pocas maneras de hacerla surgir, salvo que por recuperación espontánea aparezca por sí sola. Pero en el Inter, que eso sucede, vaya dilema, vaya problemón en el que nos encontramos, lo que nos hacen pasar cuando caen en un nivel de desinterés total. Las causas pueden ser innumerables. Te voy a nombrar algunas, t enumerar algunas en este momento. Número uno, puede ser por baja atención del entrenador a los indicios casi imperceptibles que el alumno le va mostrando y que no ha sabido interpretar. O sea, el alumno ya le venía indicando que se avecinaba un problema conductual, pero debido a la falta de pericia del manejador, finalmente se complicó. Segundo, puede ser por demasiada exigencia del estándar. O, topografía de un comportamiento por parte del entrenador, lo cual ha colocado al aprendiz en un grado de abulía y desinterés, debido a que la exigencia por conseguir un refuerzo requiere un alto número de repeticiones y esfuerzos que el organismo no logra alcanzar por algunos momentos. Es decir, el ejemplar se rinde ante la alta demanda de repeticiones y esfuerzos mayúsculos que necesita para alcanzar una recompensa. Tercero, Por la ley del rendimiento decreciente. Es decir, que la repetición con demasiada frecuencia de un comportamiento, aunque sea muy motivante, se puede transformar en un castigo y decrecer la motivación. Esto es un mal muy común, sobre todo en entrenadores novatos, que empiezan a moldear comportamientos por primera vez y se emocionan al grado de solicitar la conducta decenas de veces durante el día. Con lo cual solo logran agotar y hasta hartar al alumno con el mismo comportamiento que solicitan una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, comportamientos novedosos y vistosos como saltos mortales, en los cuales el ejemplar el, o, el, o el delfín, en este caso, sale fuera del agua, hace varios giros y vuelve a caer al agua. O lo que llamamos comúnmente como tornillos, en el cual también el ejemplar sale del agua, sale de la superficie del agua haciendo giros hacia arriba, que la verdad se ven espectaculares esos comportamientos. Los、eh, novatos, los novicios. Regularmente se emocionan y se engolosinan, como decimos aquí en México, o sea, se, se, se, se enganchan tanto, se, se, se enamoran tanto de esos comportamientos, que en cada oportunidad que tienen de lucirse y de enseñarle a los demás que están enseñando un comportamiento muy vistoso, se lo piden en cada pretexto que tengan al ejemplar, con lo cual. Pues el ejemplar cae en ese desánimo, ese comportamiento vistoso, agradable, enérgico por momentos se convierte en castigo, en castigador y el animal,、eh, pues, decrece en la motivación. Ok, el tercero puede ser por alguna condición de salud que le baja la energía al ejemplar. Cuando se trata de complicaciones por problemas de salud, existen pocas maneras de influir en la motivación a través del condicionamiento operante. Pero por ahora estamos hablando del bajo interés por falta de mal manejo. Así que pasemos a lo que sí está en tus manos y que puedes aplicar. Antes que nada, es importante que estemos claros en que todos los ejemplares tienen cosas diferentes que los motivan. En ocasiones es el refuerzo primario, pero en, otras, pero en otras ocasiones no lo es. Puede ser un secundario, como una caricia, su juguete favorito, frases de aliento, pasar tiempo con su manejador, estar con un compañero favorito, entrenar en su zona predilecta, en fin. Los motivantes son muchísimos y recae en tus manos descubrirlos. Las motivaciones de un animal dependen de varios factores. Y lo que es motivante en determinado momento puede no serlo en otro instante, incluso milésimas de segundos después. Es ahí donde muchos entrenadores se confunden y se sorprenden de cómo un alumno puede cambiar de un instante a otro de manera tan radical. Así que ahora vamos, pasemos adelante con ocho tips, o 8 herramientas para motivar a tu alumno. Herramienta. O tip número 1: Escalas de refuerzo o variabilidad del refuerzo. Las escalas de refuerzo es uno de esos temas que desde un inicio me llamó la atención y por mucho tiempo su comprensión y aplicación me robaron el sueño. Hasta que, en un afortunado golpe del destino, tuve la suerte de conocer al señor Ken Ramírez allá por el 2004 en las conferencias de Laimata, celebradas en Colmar de Suecia. Y debido a que el sitio estaba lejos de la ciudad, o por lo menos no teníamos acceso tan fácil a vehículos, había mucha probabilidad de encontrarlo y abordarlo constantemente. Y fue así que una mañana, durante el desayuno, tuve la dicha de platicar con él y le expuse mis dudas acerca de los programas de refuerzo. A lo que, con un buen nivel de inglés, de un, un buen nivel de español, perdón, me respondió, que si bien son técnicas muy útiles en el campo experimental, En la vida cotidiana existen contadas personas que realmente lo aplican debido a la gran concentración y complejidad que por momentos implica. Y en su lugar, me platicó de una alternativa muy útil que desde entonces suelo aplicar y es la variabilidad en el refuerzo. Pero de eso ya platicamos en el episodio 4, así que para ahorrar tiempo, Te pido que te refieras al episodio 4 de la temporada 1 de nuestro podcast. Así que vámonos al tip número 2: principio de la lotería o programa de razón variable. Probablemente no exista nada tan poderoso y que pueda generar tanta adicción en los organismos como el programa de razón variable. Es el método utilizado en las máquinas de apuesta, donde incluso los seres más racionales del reino animal, o sea, los humanos, caen presa y en cuyos sistemas se han perdido y ganado grandes fortunas con las consecuencias que todo ello implica. En este sistema, El número de respuestas requeridas para el reforzamiento debe ser variable. Nos proporciona una alta tasa de respuestas sin pausas apreciables. Su curva en los diagramas es más regular. De ahí que los juegos de azar sean tan adictivos para los seres humanos. Usado de forma correcta, sería que. El ejemplar se enfrasca tanto en su sesión debido a que no sabe qué le espera después del comportamiento ejecutado. Podrían ser tres piezas pequeñas de su alimento predilecto. Podría ser un jackpot, o sea, un premio gordo, hasta 10 veces más grandes de lo usual. Podría ser una caricia, puede ser una frase de su entrenador, puede ser agua, puede ser a una hembra, acceso a, acceso a una hembra o un macho, en caso de que sea época reproductiva y estén físicamente separados. En fin, lo impredecible es lo que lo mantendrá en un nivel alto de energía a cada instante. Pero requiere que seas disciplinado y ágil demente para mantener el nivel de interés del individuo. Tip número 3: Cambio de contexto y movimiento del entrenador. En esta técnica, te mueves ocasionalmente, ya sea a otro hábitat, puede ser unos centímetros a la derecha o a la izquierda. Puedes moverte para adelante, para atrás, en fin, de vez en cuando hacer un pequeño cambio de lugar, aunque sea por unos cuantos centímetros, para sacar al aprendiz del aletargamiento que nosotros mismos ocasionamos y que poco a poco lo conducen a la monotonía y al aburrimiento, ya que los humanos somos tan predecibles, tan de costumbres, que a veces sin siquiera notarlo caemos en la rutina. Abordas a los ejemplares siempre de la misma manera, a la misma hora, con la misma disposición, con la misma energía. Y esto, sinceramente, es mortal. Es abrumador por momentos para nuestros ejemplares. Así que ponle mucha atención a este tercer tip, por favor. Vámonos al tip número 4. Nivel energético del entrenador. Este tema va muy acorde al movimiento del entrenador, pero aquí. Se trata de manejar distintos niveles de proyección de energía. Es decir, de pronto llegas en modo acelerado. Luego de algunos comportamientos enérgicos te relajas un poquito. De pronto aceleras nuevamente el ritmo de la sesión y así lo vas combinando a lo largo de tus sesiones. Puede ser incluso que en algún momento deliberadamente hagas una sesión de un solo nivel de energía. Tranquilito, pausadito. Esto también para ir acostumbrando al ejemplar a que nunca sepa cómo l e i r á en las siguientes sesiones, lo cual también se vuelve interesante, sumamente importante e incrementa la motivación de los ejemplares. Vámonos con el tip 5: Comportamientos favoritos y de alta energía. Existen comportamientos que les son agradables y que parecen disfrutar muchísimo. Lo notas porque cuando se los solicitas, su nivel de respuesta y energía corporal se eleva al máximo y literalmente se encienden. Este tipo de comportamientos los puedes reservar para ocasionalmente combinarlos con conductas que les son poco placenteras. Así que si de pronto hace un comportamiento poco agradable, En cuanto lo presenta correctamente, lo mandas a hacer esa conducta energizante y vigorosa y lo recompensas con refuerzo variable, con lo cual aumentas u deseo de dar más de sí a cada momento. Tip 6: Variabilidad de actividades. Siguiendo la línea de mantener el interés, puedes cambiar las cosas que regularmente sueles pedirle cuando haces alguna actividad específica. Por ejemplo, Si participan en un programa educativo y llevan una secuencia establecida, de pronto, y si está autorizado y no representa riesgo alguno, ¿por qué no empezar del final hacia el principio? Después, en otro momento, fraccionar nuevamente la secuencia y puedes hacer, no sé, unas cosas distintas. ¿sí? Por ejemplo, puedes empezar de en medio para el final, o a veces del inicio para el medio, o. En fin, ahí tú verás cómo le cambias, cómo le puedes mover. Te repito, siempre y cuando esté autorizado cuando, y, y, y que no represente problema alguno para tus sesiones o en, o en tu trabajo. La variabilidad de, de, de esas secuencias es muy importante, de pronto fraccionarlas, cambiarlas, moverlas para no、eh, meter en monotonía. Vuelvo a repetir, vuelvo y repito constantemente al ejemplar. Ok, aquí. Lo importante es poner a trabajar las atrofiadas neuronas y para el alumno esto puede representar algo realmente atractivo, novedoso y motivador. Hacer las cosas ocasionalmente de manera distinta puede ayudarte en mucho. Vámonos al tip 7: múltiples sesiones. Aquí. La idea es iniciar con algunos comportamientos y cuando el ejemplar esté en su mejor momento, recompensarlo abundantemente y pausar la sesión por unos minutos. Es decir, le damos un tiempo controlado. Pero debes tener cuidado en hacerle entender al alumno que todo está bien. Y esto lo haces a través de darle un buen refuerzo, tanto primario como secundario. Lo pausas un momentito, lo dejas ahí unos segunditos y. Unos minutos más tarde puedes retomar la acción con nuevos bríos. Esto lo mantendrá atento al momento en que vas a regresar. Conseguirás mayor atención en cada momento y a lo largo de todas las sesiones. Tip 8. El último: Competencia. ¿Sí? Competencia. Es muy efectiva si se maneja adecuadamente y con mucha precaución para no desencadenar agresión entre ellos. Por ejemplo, aquí i n i c i a s haciendo comportamientos muy sencillos y, con, y que no generen confusión, como, ir, como puede ser ir de punto A a punto B, como el caso de manatíes. De pronto puede ser unos saltos libres en el caso de los delfines. Podría ser traer objetos. Como en el caso de los perros, en fin, la variedad de conductas es infinita. Lo importante aquí es enganchar a los ejemplares, mantenerlos activos y atentos en cada momento, pero que sea una competencia sana y que no desencadene agresión de ninguna manera, que no se torne negativo en ningún momento, en ningún instante. Cuando tú los haces competir, verás el nivel Altísimo de energía que llegan a desarrollar, realmente se enganchan, realmente se motivan, realmente se prenden, se encienden en las sesiones y logras verdaderas sesiones espectaculares. Saber manejar la motivación es saber a detalle lo que tiene valor para cada animal en específico y utilizarlo de forma efectiva. Y ya para terminar, mis queridos trainers, es importante anotar que. Debemos enfocarnos en desarrollar un historial consistente del refuerzo. Las recomendaciones son que tienes que precargar todas estas herramientas que te acabo de mencionar mucho antes que la disminución de la motivación llegue, porque indudablemente llegará en algún momento. La pregunta no es si en algún momento vendrá. Lo sabio es cuestionarse cuándo aparecerá y estar preparados para resolver la situación. Esto que te comento es como preparar tu móvil o tu celular con las aplicaciones necesarias para que funcione al máximo nivel. No te esperas para instalarlas en el momento que las vas a necesitar. Te anticipas a las situaciones, las descargas y las activas mucho antes. Lo mismo aplica para las herramientas que acabas de escuchar. Tienes que cargarlas a la memoria de tu aprendiz y activarlas muchísimo antes que las vayas a utilizar, para que, llegado el momento, el ejemplar responda con un alto grado de precisión. ¿Ok? Y hasta aquí por hoy, mis queridos trainers. Por favor, ayúdenme a difundir las buenas prácticas del condicionamiento animal a través de un trato digno y respetuoso de cada individuo. Recuerda que,